Profesor Wally, bueno,、eh, en el Centro Cultural Municipal este, continúa usted con las charlas, la tercera, me decía recién. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha s í d hasta ahora y, bueno, y lo que se sigue esperando,、sí. más que nada. ¿no? Sí, sí, sí, bueno, muy satisfechos porque esta es la tercera, estamos desarrollando la parte histórica del peronismo. El primero, la primera y segunda charlas, más que nada, fueron d e d i c a d o s a los dos primeros gobiernos de Perón, incluso a. a los tiempos previos de la revolución del 4 de junio, la, la influencia del GOU, del grupo Obra de Unificación, de la cual Perón era, era el mentor, y también algunos aspectos doctrinarios que se van mechando, digamos, con la. Y entonces hoy lo vamos a dedicar este, sí, a redondear un poco、eh, la obra de, de peronista de los dos primeros gobiernos, todo el periodo. Oscuro para el peronismo, pero también en buena medida para el país, de la proscripción del peronismo, su lenta reincorporación, primero con el gobierno de Frondizi, después con Ilia, pero que el peronismo no podía participar oficialmente como tal. Este, hasta el regreso de Perón, eso espero redondearlo hoy para dejar para la última charla que va a ser el próximo viernes a las 20 horas, porque hoy cambiamos el horario en el 49.30 a 20 horas, dentro de un ratito ya empezamos, este, con el último gobierno de Perón y algunos aspectos doctrinarios. Eso más o menos es lo que hemos desarrollado o y b u e n y con buena concurrencia de, de compañeros, pero incluso también. De personas que sin ser de militancia peronista, pero bueno, tienen interés en conocer sobre este tema, intercambiar ideas, porque hemos dado un carácter de encuentro, no de conferencias o es, o es un ida y vuelta? Digo, sí, también, ¿no? sí, sí, sí, es、sí, muy participativo en un ambiente así de. De mucha corrialidad, de mucha participación, sí, así es. Recién conversando con gente que está aquí, bueno, que va a participar de la charla, esa,、sí. eh, me decía que está esperando también que en algún momento para ellos te iba a dar una charla sobre la vida de Eva, Perón. Sí, eso lo dejamos para el año que viene.、Ajá. Por eso a, En el último encuentro vamos a recoger así opiniones sobre qué temas les gustaría o profundizar o temas no tratados este, para. La idea es en abril del año que viene hacer un ciclo similar de tres o cuatro encuentros. Este, porque es necesario ¿no? que los partidos políticos, en f n esto no, no está organizado de forma partidaria, ¿no? eh, como sabes, organizado por el Centro Peronista Oscar Lara, que no está, está identificado con el peronismo, pero no con ninguna línea en especial, incluso entre la concurrencia hay personas de distintas líneas este, dentro de lo que es el j u s i c i a l i s m o Nuestra idea es bueno,、eh, profundizar en la historia, en la doctrina del peronismo, en la medida de nuestras posibilidades. Porque es una de las fuentes para que el peronismo siga representando lo que fue históricamente este, y, como aporte también a, a la patria en e l bicentenario, es decir, lo que podemos hacer y está en nuestras manos hay que darlo, porque para eso, para eso estamos en la tierra, ¿no? para... Los pocos dones o muchos que, que Dios nos dio, darlo a dar los demás. Profesor, ¿ha、eh, habido interés por parte de los jóvenes? Sí, sí, sí, eso lo quiero destacar. Sí, sí, aproximadamente la mitad de la concurrencia son personas jóvenes, que justamente, si bien está dedicado a todo público, pero, sin embargo, pero el interés principal es que sean, sean jóvenes. Sí, sí, sí, buena respuesta de jóvenes.、Sí. Muchas gracias. Gracias, Chamorro. Hasta luego.